también para los dolores hmm. está la literatura ¿eh? es otra manera de abordar la salud no convencional pero una manera que suele dar eh, muchísimo muchísimo bienestar la lectura el fondo este el fondo editorial pampeano ya hizo su eh, selección 2020 y hay dos ganadores con una misma obra en realidad hay Múltiples ganadores y ganadoras en ah, esta obra, uh -huh. porque es una obra que este, cuenta muchas voces. Se llama De Otros Egos y es eh, un ensayo eh, de eh, Bompadre, mi amigo, Nicolás María Bompadre, y mi enemigo íntimo, Damián <risa> Repeto. Pero vamos a charlar un ratitito con eh, Nicolás Bompadre. ¿Cómo andas Nico? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Cómo te extraño, eh, al aire. Sí, bueno, ya volverán esos tiempos. ¿Volverán? Sí, hay ¿Volverá? ¿Volverán? ¿Es que eso es una afirmación o una pregunta. ¿Volverán esos tipos? Eh, ambas. Oh. <risa> Nicolás, Bompadre, es el tipo que más programas ha tenido en esta radio. ¿eh? Yo el otro día eh, conté como después nueve. De vos, después, después de vos. de mí. Después de vos. <risa> sí, sí, sí, como claramente. nueve programas. Pero ahora vamos a conversar un ratito sobre otros egos. ¿Qué, ¿De qué se trata este ensayo, Nico? Bueno, es, en realidad es una antología de, de una parte de lo que era Alter Ego, una revista... Que hicimos con damián entre 2003 y 2010 eh, que, que nos gustaba mucho que era una, una propuesta atractiva era una publicación una hoja eh, grande doblada dos veces eh, que, que es bueno un formato muy muy antiguo de la edad media que se usaba y la dejamos de hacer el 2010 en diciembre y hace un año dos años eh, se cumplieron en 10 años de Y nos agarró un poco de nostalgia, y la volvimos a la empezamos a leer de nuevo y nos pareció que que los artículos, las reseñas que presentaban obras, autores o géneros, alguna temática, se sostenían bastante bien, que no habían envejecido. Y y se me ocurrió la idea de hacer una antología, seleccionar eh gran parte de de eso que habíamos publicado, algunos los habíamos escrito nosotros y la mayoría los habían escrito otras personas, en general eran docentes o estudiantes de la, de la Facultad de Letras, y, y armamos con eso una selección y le dimos una forma distinta porque no, no la tenía la original, le, la armamos secciones y lo presentamos en el FEP, en el concurso, y, y bueno, quedó seleccionado. es eh, eh, Linda noticia. Sí, eh, estamos hablando de, de, de cuántas obras eh, que, que con que concluyen ahí en, en otros egos? ¿De, cuánto, Mirá, ¿de cuántos textos? El, la revista fueron 69 textos, 69 publicaciones uh -huh. durante 7 años. Salía de marzo a diciembre. Y ahora elegimos 59, uh -huh. creo. Creo que 59 y 60 son los que los que nosotros seleccionamos. y Va a ser un libro bastante con bastante material, muy amplio, Hay sobre autores pampeanos, sobre argentinos, latinoamericanos de otros lados del mundo, eh, sobre géneros como puede ser el soneto, los diarios íntimos, las cartas, eh, los manifiestos. También hay polémicas que surgieron en el camino con temas locales o con temas más nacionales. Eh, es bastante eh, Va a ser una muestra bastante interesante sí la literatura son los las reseñas, las presentaciones eh, de los autores o de estos libros. Negro disfrutaron hacer esta compilación? Sí, estuvo estuvo bueno porque eh como como cualquier proyecto día a día salía una vez al mes, pero bueno, eso y, ya tuvo una producción en el verano que no salía de enero y febrero donde empezaban las lecturas, las preselecciones, el armado eh Y dejábamos más o menos listo cuáles cuáles autores íbamos a hacer ese año y empezaba todo todo un trabajo más fino de conseguir de buscar la persona indicada que que conociera al autor y que lo pudiera presentar de de la mejor manera y, y uno en el apuro no en la inmediatez de de, de la producción no, no se paraba mucho a a reflexionar sobre eso de de hecho creo que nosotros esperábamos hacer un un único número y suponíamos que después no íbamos no a poder sostenerlo como pasa siempre con ese tipo de publicaciones. Y ahora al leerlo mucho tiempo después eh con distancia, de otra manera, nos dimos cuenta que que había sido un buen proyecto, que había sido un que había estado muy cuidado. Eh siempre recordamos que nunca encontramos una una publicación tirada, rota o perdida por ahí, o sea que era un un indicio de que la gente las las atesoraba un poquito, las guardaba, las cuidaba. Y eso es, eh, era un, era una buena señal en eso. Y ahora volver a leerlo a la distancia, eh, sí, nos sorprendió bastante. Eh, viste que uno siempre cree que lo que uno hace no no está tan bueno. Y menos cuando sí. lo haces de joven, de muy joven. Sí, pensaste... también, claro, y con ese apuro. Y, y ahora viéndolo después de más de 10 años de haberlo terminado, casi 20 del inicio... Eh, eh está bueno encontrarte con que con que estaba bien hecho con que estaba actual también no que no, que no había envejecido eh, y sí nos sorprendió cosas que habíamos escrito nosotros mismos. eh Hemos empeorado, por lo visto. <risa> bueno, están trabajando, recordamos a nuestra audiencia, Nicolás Bompadre, eh, Damián Repeto, son también los autores de Caso Telén, eh, sí. ahora Otros Egos, y están laburando en un proyecto más grande, más este sí, no. complejo, distinto, no les puedo adelantar nada, porque como es una gran idea, temen que se las roben, ¿vieron? No, hasta, hasta, hasta, <risa> ya lo tenemos terminado, es, es, hay que darle unas puntadas nomás, Bien. pero ya es un libro sobre sobre Onetti, sobre una parte de la obra donetti lo que se conoce como el ciclo de Santa María, que es donde donde ubica un, en un espacio ficcional a, a los mejores personajes que ha creado, pero eso ya, ya está más o menos listo, es cuestión de, de encontrar el tiempito seguramente en las vacaciones para, para darle la, la, las puntadas finales. Bien. Bueno, y otros egos, ¿cuándo se, sí. ¿cuándo se edita? ¿Cuándo lo conseguimos? Mm, no lo sé. No lo Esto, sabes. Supongo que recién, imagínate que recién se seleccionaron, si se es oficial, así que, y ahora están todo este fin año, ¿viste? Feria del Libro, en Cultura, están abocados a eso. Supongo que, que luego de eso se, ya empezamos a, a entregar bien la versión final y estará para el año que viene. Sí. Mm -hmm. eh, No sé que para qué momento del año que viene, uh -huh. si será más o menos para este momento de la Feria del Libro que, que suele ser a fines de octubre o principios de, de noviembre o antes. Eso ya todavía fue temprano para para saberlo. Acá nos manda nuestra audiencia ya este felicitaciones. Gran revista, dicen. Gran revista este, Alter Ego. Hay fotos. El, tur, el turquito manda unas ah, fotos eh. de, de sus números, de los números que tiene. Eh, sí, eh, marcó una época. Marcó, una, por lo menos acá en Santa Rosa, al Terego eh, fue una época, sí, sí. Tenía tenía un, un detalle que, que está bueno resaltar lo que era que no siempre, pero la mayor cada vez que se podía pedir una propuesta, un juego eh, agregado a, a la tapa o a la contra tapa o para encontrarlo dentro de, de, de la publicación, una vez que estaba plegada, siempre había algún alguna cosita que Que, que contribuía estéticamente a algo distinto, un plus. Negro, felicitaciones para vos y para bueno, para Bonpadre. Muchas gracias. Conversamos con Nicolás María Bompadre, él es uno de los autores, junto a Damián Repeto, de eh, la obra seleccionada por el Fondo Editorial Pampeano 2021, Otros Egos.